Contanos de qué se trata este proyecto de ley de reparación histórica para tareas de cuidados a las mujeres,、eh, que ustedes se lo presentaron tanto a la secretaria de la mujer,、eh, Liliana Robledo, como al diputado nacional, Ariel Rauchenberger.、Eh, bueno, esto es algo que venimos viendo desde hace mucho y viviendo.、Eh, primero, viviendo a las mujeres. Segundo,. En las promotoras conocemos acompañamiento. s、eh, La violencia económica es un tipo de violencia, así que también acompañamos a nuestras compañeras y mujeres de los barrios a、eh, tramitar el tema de alimentos, cuota alimentaria a c i a el judicial.、Mm. Y este es un tema que venimos viendo hace mucho, mucho. Y durante la pandemia realmente fue mucho más crudo el tema, que es el tema de las asignaciones familiares、eh, y la AUH, ¿no? Sí. Que se cobra <ríe> siempre primero en cabeza del hombre y la mujer para poder acceder a esto tiene que ir al、CES、a n c e s hacer un embargo para que su ex、eh, ya no lo cobre y lo cobre ella por medio de este embargo que, hace, que se hace. n o En otros casos directamente eh, eh, la mujer, si no tiene como, en, en otros lugares, otras ciudades mucho más grandes donde acceder a la justicia y al ancestro es mucho más complejo,、eh, directamente no lo hace y es algo que se pierde. Y bueno, durante la pandemia t u v i m o numerosos casos, acá y después. Eh, el correlato en todas, en todos los lugares, ¿no? Nosotras、eh, tenemos una red de promotoras、eh, dentro de la corriente y estamos en todo el país, así que esto sucede a nivel nacional y es que, por ejemplo, <coughs> durante esta pandemia,、eh, hombres, ¿no? Que、sí. eh, dejaron de pagar el monotributo o sacaron algún tipo de crédito que da el a n c e s Eh, dejaron de pagar, lógicamente, porque、eh, como le ha pasado a, a mucha gente, no ha, dejado de, no ha tenido empleo, no ha tenido changas,、eh. <coughs> así que dejaron de pagar el monotributo, por ende, a las mujeres les han cortado este beneficio. Ah, bien. Eh, eh. Eh... Entonces, creemos que las asignaciones familiares tienen que cobrarse en cabeza de mujer siempre, en todos los casos, salvo que el hombre demuestre que tiene bajo su cuidado y convive con los niños.、Uh -huh. eh, Vanessa, Contrariamente、sí. a lo que sucede actualmente. Eh, Vanessa, eh, ¿para esto hay que modificar alguna ley? Hay que modificar una ley nacional, lógicamente,、uh -huh. por eso la reunión con un diputado nacional, sí,、claro. totalmente.、Eh, estaba pensando en las dos situaciones que se dan:、eh, las mujeres, bueno, la mayoría y las más afectadas por la desocupación, eh, eh, esto es,、claro. eh, es una realidad, y, que, y el varón que cobra las asignaciones、eh, de los hijos, vendría a ser de, de, del grupo familiar、claro. o incluso cuando están、eh, separados. <risa> eh, esas, eh, eso es por ley que el varón、eh, recibe las. ¿Asignación, Por más que la, que la mujer también tenga trabajo, siempre se opta por el claro, varón. Claro,、sí, Es una ley, es así, se maneja desde siempre de esa manera. Siempre lo cobra el varón, únicamente que la mujer,、eh, y esto te p u e d r dar una idea: que es este, se da muchísimos, en, en pocos, en muchos casos no se da, o sea, es este,、eh, casi. Mínimo,、uh -huh. cuando la mujer cobra más que el hombre, ahí sí en algunos casos lo cobra la mujer. Claro.、Sí. Estamos hablando de mujeres de blanco, sí, ¿no? sí. que trabajan、eh, dentro del mercado laboral, este,、claro. no、eh, por fuera.、Eh, el problema es que las compañeras, que es su sexo,、eh, estamos, o sea, están. que no conviven en, en el mismo、eh, hogar, que、claro. no están a cargo、mm. del cuidado de los niños,、eh, tienen trabajo estable,、mm. ¿sí? ¿sí? Eso no quiere decir que la mujer lo tenga. La mujer es desempleada y porque su ex trabaja no tiene los beneficios que debería tener. Por、claro. ejemplo,、eh, el acceso.、Eh, La mujer que lamentablemente, mira lo que te tengo que decir: que lamentablemente su expareja trabaja,、sí. no tiene acceso a una tarjeta alimentaria de ningún tipo. Ah, está bien. Sí, Por ejemplo, sí. Sí, es sí, sí. otra de las cuestiones en las que、eh, modificaría sustancialmente todo esto, ¿no? A las mujeres, o sea, la situación económica de nuestras compañeras, porque imagínate que、eh, ese hombre no pasa cuota alimentaria. Y, y, se queda, y, encima, se queda con, y se queda con el dinero que le corresponde por, por queda, los hijos. La, con el dinero、hija. de las asignaciones,、claro. y además la mujer no percibe ningún tipo de ayuda del Estado porque él es un trabajador en blanco. o、claro. Imagínate lo. lo Sí. Lo injusto del sistema. Vanessa, ¿y qué te dijeron o, bueno, en esta charla que le presentaron el proyecto? ¿Qué, qué te dijo Reuchenberger y qué te dijo Robledo,、eh, Liliana Robledo?、Eh, ¿Hay posibilidades、eh, bueno, de... Sí, la verdad que sí, se mostraron este, muy, muy interesados. Además, es algo que, lógicamente, la,、eh, la Secretaría de la Mujer y Diversidades.、Uh -huh. eh, su responsable, ¿no? Liliana Robledo, es algo que también viene viendo con nosotras, ha tenido que pre hacer presentaciones judiciales durante la pandemia, también como hemos tenido que acompañar a a c a nuestras compañeras de la Corriente y de los barrios、eh, por estos temas que embargan las, las asignaciones que se cobran en el ANSES, por medio del ANSES, que se embargan. este... Han tenido que hacer presentaciones judiciales también por esos temas durante la pandemia. Y además, que la, la Secretaría de la Mujer de la Pampa、eh, ha hecho hace poco un relevamiento de datos,、eh, una encuesta sobre este tema, sobre el pago y no pago ¿no? De, de cuota alimentaria. Claro.、Eh, y. O sea que、eh, es ese tema, o sea,、eh, esos datos. que pudieron recabar de esa encuesta también da、eh, cuenta y apoya no a esta iniciativa así que claro que s í se mostraron interesados y, y a nosotros nos pone n muy contentas primero que nos hayan recibido y escuchado y después que que les interese y puedan Y esto pueda concretarse, ser algo que, que, que les cambie en algo n o el día a día a las compañeras.、Sí. Y que va a ser para todas las mujeres, no, no solamente para desocupadas, precarizadas, sino para todas las mujeres. n o Esto es、eh, las que cuidamos siempre,、eh, mayoritariamente a los niños, las que se hacen cargo, las que、eh, conviven con ellos son las madres. O sea que es muy injusto que no sean ellas las que. Sobre、eh, estas asignaciones. v a n e s a esto n、eh, sí. manera de reparación. Claro.、Eh, Vanessa, ¿esto es una iniciativa que surgió aquí de, desde la provincia de La Pampa o ya se está elaborando, trabajando a, a, a nivel nacional y coordinando para, digo, para meter más presión también? Porque si depende de una ley que se trata en el Congreso, hay que sumar.、Eh, Eh, diputados y diputadas esto es,、eh, se empezó o sea lo empezamos a charlar、eh, el, <ríe> realmente el, otro, el viernes、ah, pasado、mira. y、eh, hubo un compromiso para sentarse ya a trabajar o sea que、uh -huh. calculo que lo van a empezar a、eh, a trabajar para hacerlo realidad lo antes posible n o、uh -huh. eh, esto lo tiene que trabajar Este, el diputado ¿no? desde, desde su lugar con su equipo、mm. y, y, darle, ¿no? La, y darle forma, porque nosotros lo llevamos、eh, en palabras, en experiencia en territorio, ¿no? de lo vivido.、Eh, él es el que con su equipo lo tendrá que pasar a papel. Escrito ¿no? uh -huh. como ley. Sí, sí. Sí, o por ahí、eh, las asignaciones estas,、eh, familiares del trabajo registrado en blanco en el sector privado dependen de ANSES. Por ahí, con una resolución de ANSES, eso por ahí es más rápido. Pero bueno,、eh, también bueno, son cuestiones a analizar.、Eh, y, y se me está ocurriendo a mí en este momento al aire. Eh, Vanessa, eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, remarcar. Si no, muchísimas gracias. Eh, bueno, esto es una iniciativa de la Corriente Clasista Combativa y también de nuestra CTA autónoma、uh -huh. de La Pampa,、eh, que nosotros formamos parte también como corriente, como,、eh, como adherentes. Así que、eh, lo presentamos en conjunto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien, Vanessa, que tengas buen día. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes.、Bien. Hasta luego.